Sí, ayer fue la última asamblea que tuvimos de cara a este día. La verdad es que entre angustia y felicidad, porque se hizo justicia.、Eh, y bueno,、eh, como centro de estudiantes seguimos pidiendo disculpas de las autoridades. Esta persona culpable de violación seguía trabajando de b e d e l en la puerta de la universidad.、Eh, es algo que no podemos permitir, no nos vamos a callar nunca más. Y abrazamos a la víctima, abrazamos a la víctima y, y nada, espero que. Que se encuentre mejor con esta, con esta decisión de la justicia. ¿En esas t asambleas se、eh, pudo hablar de otros casos? Porque recién hablábamos con la abogada y decía que esto bueno, también sienta precedentes para que estas cosas no sigan ocurriendo, ¿no? Sí,、eh, casos hay.、Eh, lamentablemente las víctimas no quieren denunciar. También tenemos muchos casos de alumnas、eh, que. Quieren enfrentar a su profesor y por ahí, por、eh, cuestiones de poder,、eh, bueno, terminan no denunciando.、Eh, entonces, por esta razón, es la, por lo que queríamos modificar el estatuto para que las profesoras puedan ejercer estas denuncias, ya que las alumnas van y les comentan a ellas estos casos, o como también nos vienen y nos comentan a nosotros,、eh, pero es cuestión de seguir luchando. Eh, ¿Cómo es el, el requerimiento? Porque hay un protocolo de violencia.、Eh, bueno, en este caso se hizo efectivo y gracias a, a ese protocolo se llegó a esta denuncia vía judicial. No podría decirte claramente que el protocolo hizo efecto porque esta persona、Ajá. seguía trabajando.、Bien. Entonces, ¿cómo tenemos a una víctima protegida、si、y a toda una comunidad educativa si esta persona seguía trabajando、eh, como si no pasara nada? Eh, la universidad lo único que hizo es tapar esta situación, beneficiar a esta persona que seguía trabajando como si nada hubiera pasado y nos dejaron a indefensos a toda la comunidad educativa.、Uh -huh. La víctima decía recién que no podía asistir ni a su lugar de trabajo ni a otros lugares porque justamente se encontraba con la víctima. ¿Qué se puede hacer en estos casos de parte del centro de estudiantes, de parte de las autoridades? No, m e No me corresponde a mí decirlo, pero me parece que cualquier persona con sentido común hubiera trasladado a esta persona a un lugar de menor exposición hasta que estuviera la sentencia. Gracias a Dios la sentencia lo dio culpable.、Eh, así que bueno, ahora las autoridades tendrán que ver qué hacen al respecto. Oh, hace un ratito te preguntaba por、eh, las asambleas y cómo han resultado también otros casos que no todos son de, de este tipo, de esta índole, pero sí de sentirse bueno, que no tenían el lugar que, que no pueden hablar, ¿no?、Eh, específicamente con este no docente, ¿no hubo otros casos? No, con este docente、eh, no hubo otros casos,、eh, pero bueno, pueden aparecer.、Eh, así que bueno, vamos a estar a la espera para recibir a todas aquellas que quieran venir a hablar. Seguir reuniéndose? Sí, sí, sí. La idea es seguir trabajando. Eh, queremos eh, modificar el protocolo y creo que esto nos va a impulsar todavía más a que nos escuchen de verdad.